de los jóvenes que tienen dificultad para cursar de forma virtual y para hablar de esto estamos en comunicación con Wanda Pascal, ella es secretaria general del centro de estudiantes del normal y referente de esta propuesta, así que la saludamos. Hola Wanda, Pali y Valentina, ¿te saludan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Buenísimo. Bueno, queríamos conocer de esta propuesta que es más que interesante relacionada ¿no? a que bueno, todos los jóvenes puedan eh, continuar con eh, las cursadas pese a las este, complicaciones de conectividad. Bueno, lo que es Reconectades, que es una campaña de movilización juvenil para evitar la deserción escolar, eh, surgió porque vimos que muchos de los chicos eh, durante el año pasado no habían podido acceder a un aparato tecnológico, no pudieron continuar con sus clases, eh, muchos no habían hecho las, los trabajos que les enviaban, se complicó bastante la situación, más que nada esto de la pandemia, estar aislados, y, y las clases virtuales no todos tienen eh, un aparato tecnológico, no todos tienen acceso a, a internet, es muy complicado, y, y bueno y ahí empezamos a notar que había muchos chicos que dejaban las clases eh, porque también surgió esto de decir, bueno, la economía está más, tenemos que salir a trabajar y, y los chicos no estaban en las aulas, que es donde tienen que estar, ¿no? Hablando uh -huh. de las aulas, ¿cómo eh, seguir estudiando virtualmente, ¿no? Esto de que, bueno, eh, con la situación epidemiológica de las diferentes jurisdicciones del país, eh, sí va a ir acomodando, ¿no? De tal manera, pero, pero bueno, los chicos igual no estaban estudiando. Bien, ¿y tienen idea de este, cuánta gente estaba en esta situación? Eh, mirá, nosotros eh, tenemos datos, o sea, nos basamos también un poco en datos que nos, eh, que nos brindaron de diferentes encuestas y demás, eh, uh -huh. y una encuesta que se hizo a docentes, directivos y hogares, que fue del Ministerio de Educación de la Nación, durante el año pasado, eh, se estima que entre un 10 y 20% de los estudiantes secundarios no tuvo ningún tipo de contacto con su escuela. Y eso ya es preocupante, eh, demasiado, y después, bueno, con una encuesta que hicimos con la Mesa Federal de Centro de Estudiantes Secundarios, eh, el 50% de los estudiantes dijo que no hizo mucho durante el tiempo de, de ASPO. Entonces es preocupante a la hora de decir, bueno, ¿cuántos estudiantes están realmente eh, continuando con sus clases?, cuáles son las problemáticas que atraviesan para decir, no pueden seguir estudiando, ¿no? Porque son varias, digo, un estudiante puede dejar eh, las clases porque no tiene conexión, porque no tiene un aparato tecnológico donde hoy es esencial tenerlo, eh, porque tiene que salir a trabajar, por diversas cuestiones, ¿no?, que se presentan en, el, en la familia. Uh -huh. Eh, ¿Y de qué, en qué consta la, la propuesta? ¿Cómo, ¿Cómo piensan por ahí abordar? Es un tema complejo, ¿no? No siempre se puede eh, colaborar, por ejemplo, con la conectividad. Entonces, bueno, ¿cuáles son las, las ideas que están trabajando? Mira, nosotros estamos, eh, nos conformamos con mesas de trabajo, que estamos en lo que es el área de comunicación, por una parte, y el área de la mesa territorial, eh, tenemos un protocolo armado donde los chicos, eh, donde tenemos como de intervención, no esto de cómo nos vamos a acercar nosotros y cómo se acercan ellos. Eh, tenemos en lo que es el protocolo, que también es, es de donde se pueden comunicar con nosotros, puede ser que se comunique el estudiante que, que abandonó, eh, vamos a pedir unos datos puntuales, que es lo que nosotros vamos a necesitar para poder intervenir, ¿no? Esto es de decir, bueno, nombre y apellido, al colegio en el que asistía, eh, su localidad, su provincia, algunos eh, datos puntuales que a nosotros nos van a servir para poder comunicarnos también con, con ese estudiante. Y si no, también está la posibilidad de que se comunique un tercero donde pedimos eh, los mismos datos del chico, si es que los tiene, eh, para que nosotros también podamos intervenir y ver cómo podemos solucionarlo, ¿no? Esto es decir, bueno, estamos preocupados por una causa y, y la verdad que es algo realmente preocupante. Esto es decir, bueno, hay chicos que deberían estar estudiando y tienen que estar trabajando o diversas cuestiones, ¿no?, por, por las que no pueden estar en sus aulas. Y, uh -huh. y bueno, nosotros nos vamos a manejar, somos, eh, tenemos un grupo que son los compinchis, que son aquellos que se van a acercar a hablar con ese estudiante, eh, los compinches son estudiantes del nivel secundario, no. Esto está la idea de acompañarnos entre pares. Es una campaña de jóvenes para jóvenes y, y la verdad que eso es algo también que, que se valora muchísimo. Este decir, bueno, hay jóvenes que realmente están eh, por esta causa, no. Después eh, el compinche se va a encargar de hablar con, con ese joven y, y ver cuáles son sus realidades en qué podemos ayudarlo, porque quizás, bueno, no tienen conexión, pero la situación está bien en su familia, no tiene conexión. Bueno, ¿cómo lo podemos eh, ayudar desde ese punto? O por ahí los chicos eh, se sienten solos, o diversas cuestiones. Bueno, ahí ya empezamos a hacer una derivación, que es con especialistas para que puedan eh, hablar con ese joven, especialistas de todo tipo, ¿no? Puede ser psicólogos, nutricionistas, eh, profesores si necesitan para... Eh, ...las clases, porque por ahí también es algo que... ...por lo que deja, ¿no? Esto de decir, no entiendo, ya está... Eh, ...y demás especialistas que, que, bueno, que tenemos ahí... Eh, ...a medida que se va haciendo todo lo que es el derivan... ...la derivación, se va haciendo un informe... ...de cómo llegamos a ese chico, a quiénes lo derivamos... ...qué va pasando... ...y vamos a comenzar con lo que es el seguimiento... ...de, de cómo fue con el profesional... ...si ese pido ya se volvió a la escuela... Eh, que es el objetivo principal, ¿no? Esto de que los chicos vuelvan a, a cursar, eh, bueno, hoy a través de la virtualidad en, en muchas provincias, pero, pero bueno, que vuelvan ¿no? a cursar, y nosotros como, como pares poder ayudarlo, ¿no? Esto de, bueno, el compinche va a estar en todo momento, desde el inicio hasta el final, y, y bueno, y esto de decir, bueno, son jóvenes que se, que se acompañan, ¿no? Que es algo súper importante. Wanda, ¿ustedes detectaron que el Ministerio de Educación no hace esto ¿Qué están haciendo? Eh, la verdad que sí, porque sí, si vamos a la realidad, eh, si de las escuelas, desde las áreas gubernamentales hicieran lo que deberían de hacer, hoy los chicos no estarían fuera de la escuela. Ah. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tienen casos ustedes? Porque vos estás en el normal. Eh, ¿Conocés casos que, de chicos que se desconectaron de... de de las clases virtuales, por no acceso a datos, a internet, o directamente porque no tienen un dispositivo. Sí, por suerte en nuestra escuela, eh, al tener nosotros computadoras, eh, teclados, las compus de conectar igualdad, uh -huh. cargadores y demás, los pudimos acompañar a esos estudiantes. Tenemos directivos muy presentes, es algo que no uh -huh. pasa eh, en otras escuelas, y también se acompañó desde lo que es el área pedagógico, eh, a esos estudiantes, sabemos muy bien que la situación de estar encerrado en tu casa Cuando quizás a tu familia la veías en la cena, por ejemplo eh, Ahora tener que estar todo el día, también lo que pasó el año pasado, fue complicado mm. y, y por ahí había jóvenes que tenían el, el acceso, tenían wifi, tenían un aparato tecnológico Pero realmente no tenían ganas, entonces se buscan las maneras de poder acompañarlos Claro. Eh, eh, Wanda, y esto, esta realidad que estás contando, eh, ¿ocurre acá en la ciudad de Santa Rosa únicamente o el interior es parecido? Eh, está pasando en todos lados en realmente. Todos lados. Ah. Eh, sí, la campaña está pensada para, eh, para un nivel federal, o sea, es para todo el país. Uh -huh. eh, lanzamos ahora en algunas jurisdicciones que son Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Río Negro y Tierra del Fuego, eh, que es donde por ahí hay más compañeros o tenemos más fuerza por, en algún punto, ¿no? Como para decirlo así, sí. pero igualmente si hay un pibe que viene de Santa Fe, hay un pibe que viene de San Juan, eh, no es que lo vamos a dejar de lado, ¿no? Esto es decir, bueno, estamos buscando las estrategias para poder llegar bien y que, que haya otros jóvenes de las diferentes provincias que nos estarían faltando de alguna manera que también estén comprometidos y puedan ayudarlos, ¿no? Eh, me estaba pensando, eh, por ahí celulares, eh, la gran mayoría de la población en el país tiene acceso a algún celular. El tema es que cursar por celular es casi imposible. Sí, sí también, mm. eso es súper complicado mm. y, y más, nos podemos saber hay muchos que eh, tienen esto de tener que compartir su celular con sus hermanos, claro. tienen que Por ahí tienen datos y tienen que ser cinco los que están usando el celular. O sea, también es complicado de esa manera. Sí, sí, sí. Valen, no sé si quedó algo. Eh, no, re reflexionaba también que Wanda comentaba. Eh, entiendo entonces eh, que no solamente son problemáticas eh, de conectividad sobre las que abordan. Sí, también. Eh, nosotros... Eh, a ver, por ahí vemos, decimos, puede llegar a ser muy complicado eh, a la hora de abordar algunos, eh, algunas situaciones y demás, porque no sabemos por ahí la situación. Por ahí hay chicos que dejaron porque están, en un, están eh, viviendo violencia interfamiliar en sus casas y también nosotros decir, bueno, ¿con qué profesionales podemos hablar? Eh, también estamos acompañados, por suerte, eh, de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Nación, y lo que es la campaña argentina por el derecho a la educación, o sea, tenemos contactos, podemos saber a dónde derivarlos, si por ahí, no sé, hay un chico de eh, Catamarca, por ejemplo, que no tiene una computadora y se nos acerca y, y no fue a la escuela eh, durante el año pasado, este año tampoco, bueno, por ahí podemos hablar con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Eh, cómo hacemos que se acerque una computadora, ¿no? Es decir, bueno, tenemos acá, podemos acercarla de tal manera, eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que es la defensoría, que hay en algunas jurisdicciones solamente que tienen eh, lo que es la defensoría provincial, entonces también se complica, pero el hecho de decir, bueno, veamos las situaciones que, que tenemos, también por eso tenemos una base grande de datos de, de profesionales de todo tipo, eh, de abogados, de nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos, docentes y demás. Buenísimo. Una propuesta muy interesante, Wanda, y bueno, esperemos que siga adelante con, con el mayor éxito posible. No sé si hay algo más que nos quieras comentar, sino muchas gracias por este tiempo en, en el aire de Carmes. Eh, les dejo por ahí las redes o los medios de contacto que, que pueden comunicarse, no solamente por ahí si uh -huh. están escuchando... Eh, chicos que desertaron de, de la escuela o que algún tercero que conoce algún caso, que puede comunicarse con nosotros por Instagram, que es reconectades.arg, por mail, que es reconectades2021 arroba gmail o por WhatsApp, que es 1124 96 39 72. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que, que sigas muy bien. Quería, muchas gracias a ustedes. Y bueno, así pasaba entonces la Secretaria General del Centro de Estudiantes del Colegio Normal hablando sobre esta campaña para reivindicar a, lo, eh, re no reivindicar, re a los jóvenes que tienen eh, alguna complicación para llevar adelante sus clases